Jessica Alarcón para conversar un poco sobre los animales en la calle. ¿eh? Jessica, buen día. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, Jessica. Y bueno, queremos tener una mirada del sector de los proteccionistas, como se lo suele reconocer en la ciudad de Santa Rosa. Eh, se dice que la municipalidad está levantando perros en la calle. ¿Es así? Sí. Eh, sí, ya es como como la tercera vez en el año que levanta, toman esta decisión de levantar los perros comunitarios. Los perros comunitarios que ya, hace, ya son perros adultos, no son perros cachorros, ¿viste? Por ahí en los barrios tenemos eh, población de, de perros que son cachorros, ¿viste? que necesitan esterilizarlos, vacunarlos. Estos son perritos adultos que ya tienen proteccionistas que se encargan de, de ponerle sus vacunas, de asistirlo para... Eh, entonces cómo alimentarlos, eh, y son perros adultos, entonces los levantan y los llevan a un canil, no sé si, si conocen zoonosis, pero son caniles muy chiquititos, no hay espacio físico para, para levantar todos los perros y meterlos ahí, todos asuinados, con, con el agua sucia, eh, es muy precario el lugar, o sea, no, no está preparado para, para tener tanta cantidad. tanta cantidad de animalitos, no, no. Jessica, ¿por qué crees que pasa esto? ¿La municipalidad tiene, tuvo una política durante estos tres años de la gestión? No, esto pasa porque no tienen una política de Estado, trabajan de manera desorganizada. Eh, si ellos trabajaran como corresponde y atendieran nuestros reclamos, como venimos reclamando hace varios tiempos, ya pidiendo esterilizaciones masivas sistemáticas, sostenidas en el tiempo, eh, esto no pasaría. Lo que pasa es que no se hacen las castraciones como, como corresponde. Eh, el número que, de, de animales que se están esterilizando es muy bajo para la cantidad de superpoblación que tenemos. Entonces se necesita que, que aumenten, que pongan más veterinarios y que pongan más, eh, más eh, número de, de esterilizaciones. Eh, somos un montón de personas que, que ayudamos, que colaboramos gratuitamente. Entonces creo que debemos tener el respaldo del municipio. Y el intendente jamás nos recibió, jamás nos dio respuesta. Hace tres meses tuvimos una reunión con concejales, quien supuestamente le iban a llevar nuestro reclamo al intendente, y todavía no, no recibimos una respuesta. Recién hoy me llamaron, mañana tengo una reunión con uno de los concejales, pero, pero no, no tenemos respuesta positiva y no estamos pidiendo eh, Nada de otro Demasiado, mundo, de digamos. Organización, más que nada. Jessica, eh, falta... ¿con quién te vas a reunir? ¿Lo podés adelantar? Sí, eh, uno de los concejales que es eh, Heraldo Heleno, el que se comunicó, ha visto eh, este, nuestros reclamos y bueno, eh, no sé qué, qué es lo que me diera mañana. Pero bueno, eh, el que se tiene que poner eh, en primera fila para ayudarnos, por lo menos, o escucharnos al menos, sería el intendente, ¿no? Definitivamente, Jessica, hemos eh, sido testigos, por ahí algunos eh, se involucran más, otros no, otros menos, pero hemos sido testigos del de, eh, ir y venir, de los canes en la ciudad. Y como vos decís, se nota que hubo un cano en los últimos años, de, de cómo los vecinos... ...tiene la culpa, que somos nosotros los responsables. Entonces, eh, porque el perro que va a ser pobre hijo, o sea, no puede sacarse un turno para ir a esterilizarse... No puede hacer absolutamente nada. Nosotros somos supuestamente los seres pensantes, ¿no? Entonces debemos actuar nosotros. Ellos no pueden hacer absolutamente nada. Están limitados a, a lo que nosotros queremos hacer con ellos. Eh, y bueno, zoonosis es quien debe controlar la, la población, eh, la, la, la fauna urbana. Para eso existe este área. Y los vecinos se pelean entre ellos, porque el perro fue y le hizo sus necesidades en su casa, porque le rompió la basura, el otro porque le lo mordió cuando iba en moto, y eso es, estas situaciones las tiene que atender zoonosis no nosotros. Sí. Ni tampoco, le, le, o sea, lo único que se genera es un problema social, porque el hombre que va en moto y que lo muerde, obviamente que se baja y pelea con, con todos los vecinos, a ver de quién es este perro y lo culpa, y no se sabe. No hay un protocolo cuando un perro muerde, no, la gente no sabe dónde debe denunciar, a dónde debe ir, y eso no sé si quién debe hacerse cargo. Nosotros hemos viajado a otras provincias y hemos conocido otros ONOSIS y se manejan bien y han logrado parar con la superpoblación, pero tienen una organización, acá se hace todo improvisado como bueno como está todo en Santa Rosa no en ningún momento Jessica hubo desde la gestión eh, municipal una política clara o bien direccionada digamos porque uno se va enterando con el paso del tiempo de que están estos operativos para las castraciones este, que, que son totalmente gratuitas y que se dan en distintas barriadas pero este vemos que atrás está la mano de los proteccionistas de la claro, gente que se involucra el tema, siempre el tema de las esterilizaciones es que nos falta organizarnos como ya te digo la prioridad no la tiene el perro de situación de calle y somos o sea los que podemos tenemos movilidad para llevarnos a esterilizar no somos muchos entonces el municipio debe poner un, eh, un móvil para levantar estos canes y llevarlos a esterilizar y no lo tenemos o sea no lo tenemos cualquier vecino llame y le da el turno para esterilizar pero quizás el vecino responsable el vecino irresponsable no va a llamar jamás para claro. esterilizar a su, a su perro. Es más, eh, si la perra entra en serio, la sacan afuera para que los perros no, el, no le ensucien el portón marcando territorio, homeando o peleándose en su puerta de su domicilio. Claro, a nosotros claro. nos toca ir a buscar la perra alzada y, y tienen dueños, y los dueños mismos no la quieren porque es alzada. Qué, Entonces, qué difícil la y situación, ahí el Ella ¿eh? debe cobrar una multa cuando el dueño es irresponsable y no lo hace. En, en otros no, no. lugares decís que lo han visto, esta política bien clara en otros sitios sí funciona y funciona de esta manera, por ahí... Uf, este Funciona eh... perfectamente, sí, sí, sí, es más, nosotros hemos hemos tenido en las reuniones nosotros les hemos... claro, ellos dicen que no hay presupuesto, no tenemos presupuesto pero sí tenemos un montón de herramientas con las que estamos trabajando que debemos usarlas y, y eh, organizarnos y trabajar En conjunto, ¿Quién tiene que tener la prioridad? Los perros en situación de calle y dueños irresponsables. Es como ir a un comedor, si vos tenés para comer, ir a, y pedir al, al Estado ayuda para comer, sabiendo que vos tenés eh, para, para comer, tenés trabajo y demás. Esto es lo mismo. El que tiene que tener la prioridad para un turno para esterilización, son los perritos en situación de calle. Bueno. La, o sea, el municipio tiene que ir a, a buscar... Está la Fundación Vida Animal, sí, esterilizan todos los sábados, pero también pasa lo mismo. Los vecinos que van a esterilizar a su mascota, su perro doméstico, eh, es el, el dueño responsable. Y, en y el este, problema está... En este sentido, Jessica, ¿vos qué ves? ¿Que la municipalidad le comunica bien a los vecinos? Eh, que no, ¿Los está falta, involucrando no, o, o falta una campaña de falta comunicación? Falta campañas de adopción... Faltan campañas de adopción, faltan campañas para crear conciencia. No, o sea, no se hace absolutamente nada. Te digo que recién ahora se está conociendo dónde está ubicado Zonosis, dónde, dónde hay que reclamar, porque no, la gente salís a la calle y no, le preguntas y no sabe, no sabe dónde está ubicado ni qué función. Los mismos, los mismos concejales no sabían qué función cumplía Zonosis. Es increíble, pero es así. Ahí está. Es increíble. Bueno, porque es la pregunta que seguía. ¿Vos qué esperás en el futuro, Jessica, de, de, de la gestión municipal, no solo del Ejecutivo, sino también del, de la parte de los legisladores? Este, pero te adelantaste y estás diciendo, a pesar de que todavía no te reuniste con uno de los legisladores que, que nos dijiste al principio, este, tampoco es que de parte de ellos haya Un programa o una mirada que haya. en estos tres años, digo, este. caído sobre esta particular situación que no es únicamente en Santa Rosa que se produce, pero que sabemos que hay maneras de manejar eh, definitivamente, Jessica, la mirada de los proteccionistas. Hace falta para que la sociedad este, tenga, se involucre más y definitivamente estamos reclamando también todos. Este... Sí, sí, sí, en este tema nos tenemos que involucrar todos porque no solamente estamos nosotros que sufrimos cuando los vemos eh, que se mueren de hambre, con sarna y, y demás, o que las perras quedan preñadas y paren en cualquier lugar y se le mueren los cachorros. Eh, que no consiguen hogar, sino también el vecino que, que le molesta que el perro lo corra en la moto, que le molesta que vaya y le rompa la basura, eh, es, o sea, es, es controlar nuestra, nuestras enfermedades zoonóticas, entonces no tenemos que preocupar todos, y bueno, esta es una manera, ¿no?, de reclamar al municipio que es quien nos debe acompañar. Definitivamente, Ceci. Nosotros somos personas comunes y corrientes, que estamos, nada, preocupados y... Y bueno, debemos recibir respuestas, y, y además tenéis posibilidades también limitadas, ¿no? Porque ustedes tampoco tienen la, la potestad o por ahí la capacidad de la gestión municipal que este si hubiera tenido una visión sobre esta cuestión la podría haber llevado adelante. Eh, ¿Esperás este, entonces, eh, por hablar justamente de la cuestión política, ¿esperás que este año puede haber un cambio justamente a través de las charlas con distintos legisladores municipales? ¿O crees que sí. esto va a caer en saco roto nuevamente? No, yo creo que ya tienen que hacer algo. Hoy nosotros fuimos y denunciamos penalmente eh, al señor al intendente. ¿Penalmente? Sí, por no cumplir eh, como funcionario. Eh, él tiene el, de, el deber de escucharnos y de atendernos y no recibimos. Ni siquiera nos atendió. Muy eh, bien. Y se, los, se los llevamos por escrito, se lo pedimos bien, fuimos, reclamamos en el mismo área de sonosis, eh, hicimos presencia ahí con otros proteccionistas eh, y no, no, no recibimos respuesta. Entonces, eh, no nos queda otra que denunciar porque está incumpliendo con su deber como funcionario público y aparte está cometiendo delito de la 14.346 que es la ley de maltrato animal encerrarlos en semejante lugar tan chiquito eh, que no hay es espacio, espacio físico donde se pelean, se lastiman y donde corren riesgo de que se maten entre ellos y desaparecen porque los perros van desapareciendo de zoonosis eh, me parece que Que nada que hay que tomar cartas en el asunto y ya está no no podemos esperar más estamos no también reclamándole a la sociedad no Jessica digo estamos reclamándole a través de este mensaje le estamos reclamando también a la sociedad que se pare de de, de distinta manera frente a esta situación la denuncia penal cuando vos decís nosotros este quiénes la quiénes que son la, los que la han realizado sí Eh, eh, perdón, escuché la última parte. No, te preguntaba quiénes, como nosotros, este, son los que realizaron la denuncia. Sí. ¿Es una asociación o son un grupo de personas nada más? Sí, somos una asociación, sí, proteccionistas independientes de Santa Rosa de la Pampa. Muy bien, muy bien. Escúchame, Jessica, ¿tienen un sitio en el Facebook o algo, una página, algo en la que a, a la que los vecinos puedan acceder para tener más información? Sí, tenemos la fanpage eh, Proteccionistas en Acción Muy bien. En Facebook nos pueden buscar cualquier consulta que eh, tengan para hacernos eh, estamos dispuestos a responder y en, dentro del Facebook hay eh, videos donde tratamos de educar y que la gente tome conciencia y que se sepa manejar de cómo hacer una denuncia para maltrato animal, a dónde deben eh, recurrir para esterilizar a, a su animal y demás así que, eh, y quien también quiera aportar ayuda, lo puede hacer Nos deja un mensaje y estamos... Eh, obviamente, eternamente agradecidos. Muy bien, muy bien. Por eso te preguntaba, para que la audiencia pueda, a un clic eh, de distancia, digamos, relacionarse con ustedes, con la actividad de ustedes, y seguir cómo está la cuestión, porque definitivamente no es una situación o un problema que se va a subsanar de un día para el otro, pero por ahí encontramos más gente interesada en acompañarlos y que tenga una mirada justamente este, esclarecedora sobre esta cuestión donde como vos venís marcando justamente muchos vecinos no saben para dónde agarrar, ¿eh? verdaderamente. No, no, es que la, la gente no sabe qué hacer, no, no no, sabe cómo actuar con el tema de los animales. Y, y ya te digo, si ni siquiera sabe que existe o no, sí que las esterilizaciones son gratuitas, eh, imagínate que este tema es. Y bueno, yo conozco el área de sonosis y sé que trabajan solamente de 8 de la mañana a las 12 del mediodía y los he visto cómo trabajan y realmente me da mucha impotencia porque podríamos hacer muchísimo más y no hacemos nada. Exactamente, y los vecinos, entre los vecinos nos peleamos y discutimos y nada más se genera un problema social, nada más. Justamente, y no es una situación de la que no queremos hablar porque por ahí genera mucha sensibilidad, que es justamente la, la acción de algunos que en la penumbra este, se mueven con alevosía y están provocando a muchos animales. Césica, te agradecemos este contacto y esperamos que tengas buen resto de la jornada. Vamos a seguir eh, a proteccionistas en acción en el... En el, en el Facebook y ya mismo mientras terminamos nuestra conversación voy a compartir la página ¿eh? Muchísimas gracias A vos, Jessica y que tengas que buen día buen... eh, Alarcón es de Proteccionistas en Acción es a...